Ecos del pasado Decían que en quien la tuviera La lanza sagrada en este caso La lanza de Noginos, Quien la tuviera dominaría el mundo Es un objeto de poder Es el objeto que es el protagonista De la nueva novela del nuevo libro De Laura Falcó La maldición de la lanza sagrada Y con ella, la presidenta de Brisma Publicaciones en el Grupo Planeta, como siempre hablamos aquí en Los Ecos del Pasado. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. El miércoles que viene se publica La Maldición de la Lanza Sagrada, un libro bueno, con, <risa> que ha estado confinado porque todo el claro. mundo lo ha estado un tiempo, pero ya vuelve es que la normalidad y vuelve el libro. Fusto ¿no? iba a salir a la venta sí. el día 18 y Fusto nos encerraron el día 15, con lo sí, cual... Sí. Vamos, un despropósito, pero vamos, que al final por fin sale la luz. <risas> la, la maldición de la lanza sagrada. Una lanza sagrada, pero primero vamos a acotar qué es eso de la lanza sagrada. Eh, hay gente que igual no lo puede conocer. Bueno, pues es un objeto de poder posiblemente uno de los más importantes del siglo XX y un objeto muy buscado por Hitler, eh, forma parte de su eh, fundamento ideológico, es una reliquia que era necesaria tenerla para lo que después hizo, o era necesario en su pensamiento. Efectivamente, la lanza de Longinos es la, la lanza que Cayo Longino, que era un centurión romano, clavó en el costado de Cristo. Hemos de pensar que en aquella época no podías tener a un preso sufriendo, eh, agonizando, justo antes del sábado, que era el día sagrado. Entonces lo que solían hacer era partir de esas piernas, pero como pensaban que Jesucristo estaba muerto, para comprobarlo le clavaron la lanza. De ahí salió una especie de plasma de líquido, sangre mezclada con agua, que salpicó los ojos de Cayo Longinos, que estaba prácticamente ciego. Y dice la leyenda, dice la religión, que este hombre recuperó la visita pasando a ser un gran creyente, incluso pasando más tarde la iglesia a convertirlo en santo. El caso es que ahí nace la tradición o un poco la historia de la lanza sagrada. Es una lanza que hay tres posibles en el mundo, eh, que por diferentes motivos se cree que podrían ser la auténtica. Una es la que está en el Vaticano, otra está en Armenia, que quizás es la menos, la menos indicada porque su forma no correspondería realmente a la forma de una lanza romana. Y la tercera, que es la que nos ocupa, en la que se basa el libro, es la que quizás tiene una mitología detrás, toda una leyenda más fabulosa, ¿no? Porque tiene una cronología realmente eh, increíble, que es la lanza de Viena. Esta lanza ha pasado, pensemos, por eh, grandes personajes como Carlo Magno, como Barbarroja, como Enrique el Pajarero, llegando, pues, como llegó en su momento, en, en 1938, con la ocupación de Austria a las manos de Hitler. ¿Qué fue el personaje? Bueno, era una de las riquezas que él buscó que él buscó con ahínco y que, teóricamente, era una de esas de tres. Ese es el, el objeto sagrado, la lanza sagrada, la lanza de longinos, la lanza que se clavó en el costado de Cristo, pero para la novela has hablado sobre todo el inicio y el arranque. El eje es un personaje. Duncan, ¿quién era? Bueno, esta mujer, eh, yo le he cambiado el nombre de la novela porque evidentemente, aunque intenté contactar con la familia, me fue imposible eh, de todos modos, y al final decidí pues eh, usar el personaje, pero no el nombre, lógicamente. Esta mujer fue la última mujer que en el mundo fue juzgada por brujería. Pensaréis que su paladí. Bueno, pues estamos hablando de 1944, cuando esta mujer entra a los juzgados denunciada por brujería. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues bueno, esta mujer cometió un grave error. Ella era una gran medium, una gran medium de la época, con todo su parafernalia sus funciones sus sesiones espiritistas con toda aquella eh, imposición que hacían tan rocambolesca no que si el ectoplasma que si las mesas parlantes ella se suponía que incorporaba un espíritu y que ese espíritu a través de ella pues comunicaba mensajes desde el más allá el error que cometió fue a veces acertar demasiado y sobre todo en un caso en un caso que desveló información que se suponía que era información secreta del gobierno británico de hecho le dijo a la madre de un pobre dinero, que el barco en el que iba su hijo, el Barham, que era el barco de su majestad, había sido hundido y, por tanto, su hijo no iba a volver a casa. ¿Qué ocurrió? Que esta madre desesperada se fue a pedir explicaciones. Resulta que el Baham realmente había sido hundido, pero de eso hacía 24 horas aproximadamente y la información no era pública porque precisamente para intentar que el pueblo creyera que la guerra le iban ganando y que no tenía ningún problema con los, america con los americanos, perdona, con los alemanes, eh, eh, no les interesaba hacer esa noticia pública, esa pérdida de un barco público, y menos el barco de su majestad. ¿Qué ocurrió? Que cuando esta mujer desveló esta información y la madre fue a reclamar, entraron todos en pánico porque una de dos pensaron, ¿O esta Helen Duncan realmente es una bruja brillante, en cuyo caso qué hacemos con ella, o segunda opción, esta señora eh, es una espía. Bueno, pues no se les ocurre otra cosa, que primero la detuvieron pensando en acusarla de espionaje, pero claro, eso se les cayó a los cinco minutos. Lógicamente, era una señora de su casa, una señora entrada en carnes, poderosamente entrada en carnes, diría más, con problemas cardíacos, problemas respiratorios, con lo cual la única hipótesis que les quedaba de trabajo, la única forma que tenían de encerrarla era utilizar la vieja ley de brujería, hablamos de una ley, la ley de brujería de mil setecientos treinta y cinco. o sea, inverosímil. De hecho, cuando a esta mujer la encierran por brujería es el propio Churchill que envía una carta al juzgado diciendo que se han vuelto locos, que, que ha costado esa pantomima y que hagan el favor de deshacer el entuerto eh, porque le pare parece inverosímil que pu alguien a esas alturas de la película pueda estar en la cárcel por un motivo así. Sin embargo, no consigue sacarla, porque ¿cuál es el problema? El problema es que detrás de esta orden no está el gobierno, detrás de esta orden están los servicios de inteligencia, que no quieren de ninguna manera que esta mujer esté en la calle cerca del desembarco de Normandía. Imagínate por un momento que vaticina algo del desembarco, vamos, la que se lía. Con lo cual la mujer se pasa casi un año en la cárcel, eh, nueve meses, encarcelada por brujería, hasta que finalmente, lógicamente, cuando pasa ya el desembarco de Normandía, esta mujer la liberan y la dejan volver a su casa. Y fue la mujer, bueno, una historia, y seguramente mucha gente se pregunta, al conocer el título de tu libro, de tu novela, insistimos, aparece ya, eh, dentro de muy poquitos días, el miércoles, la maldición de la lanza sagrada. ¿Por qué maldición? Eh, bueno, porque la, lo que dice la leyenda es que quien posea la lanza tendrá en sus manos el destino del mundo, pero quien la pierda... ...perderán muchas más cosas que simplemente la lanza... ...de hecho todos aquellos que la han tenido cuando la han perdido... ...han acabado o muertos o con catástrofes realmente inmensas en su vida... ...empezamos por eh, Barbarroja o incluso por Carlomagno... ...Carlomagno la perdió tan estúpidamente como cruzando un río... ...bueno pues duró muy poquito, enseguida se lo cargaron en la siguiente batalla... ...y así uno tras otro, entonces bueno, te la puedes creer o no... ...pero lo que está claro es que hay una tradición de que quien la tiene suele ganar batalla, suele convertirse, de hecho, en un personaje a nivel bélico importantísimo. El país que defiende suele ser un país ganador, pero cuando la pierden, pasan cosas terribles, de hecho. Y, y como te decía, todos los personajes que la historia han sujetado, que la, la han tenido en su poder, han acabado francamente mal. La maldición de la lanza sagrada, así se titula el libro, sí se titula la novela, y puede asociarse o puede pensarse que Hitler... Empezó a perder la guerra, la guerra en la que, bueno, parece que comenzó ganando, pero luego eh, llegó el destrozo de todo lo que estaba haciendo. Bueno, pues perdió la guerra y parece que esas creencias, eh, pues, al final se esas creencias esotéricas al final se volvieron en contra y la pérdida de, de ese poder tuvo que ver también con, eh, bueno, con la maldición relacionada con ese objeto de poder. Bueno, de hecho, yo la teoría que sostengo en el libro es que si realmente la lanza aquel que la pierde acaba muerto o acaba con una catástrofe en su vida en el momento en que la pierde, y Hitler de hecho la perdió se supone en mil novecientos cuarenta y cinco cuando los americanos entra, entran en, eh, en Berlín. Y, ...y bueno, de hecho fue tres meses después... ...que estas muchas de las cosas que me, sorpa me ha sorprendido muchísimo... ...y es las incorrecciones que en muchos lugares... ...y páginas serias y libros serios sobre la Segunda Guerra Mundial... ...están plagados de errores... Eh, ...la gente piensa eh, que el que descubrió la lanza... ...el que la recuperó fue el general Patton... Mm. general Patton era quien llevaba la tercera división... ...y de él dependía el general que sí que encontró la lanza... ...pero no fue Patton, fue Walter Horn Y no fue, precisamente como dice la leyenda, el mismo día exacto en que Hitler se quita la vida, no. Eh, la lanza no se descubre en la Platz, en el búnker de la Panierplatz, hasta tres meses después. Es en agosto que tras varias investigaciones y varias pesquisas y después de interrogar a fondo a uno de los médicos cercanos a Hitler, a Fries, eh, que finalmente llegan a la Panierplatz. Pero bueno, lo que te digo, la historia está llena de inconcreciones o de gente que quizás no ha mirado en profundidad los documentos que realmente existen. Eh, yo me tiré un casi un mes para encontrar el documento auténtico donde está toda la investigación que Walter Horn pasa por escrito a las autoridades de cómo transcurrió pues desde la investigación, los interrogatorios, qué día exactamente llegan a la Panier platz quién baja a la platz, baja Plats, y el capital Thompson... Eh, y bueno, y cómo se la llevan a Estados Unidos y otra de las locuras que también, por ejemplo, Se dice, que tampoco es cierta, es que la devolvió a Austria a Patton. Patton no la pudo devolver. Patton muere el 21 de diciembre de 1945 tras un accidente de coche, supuesto accidente de coche, porque la teoría que también hay detrás de ese accidente es que fue un atentado para cargárselo, porque a nadie le interesaba la opinión que estaba dejando ir a diestro y siniestro sobre la relación de los americanos con los, con los eh, rusos, porque según el enemigo realmente a batir no eran los eh, los, eh, los ...los alemanes sino los rusos... ...y eso inquietó al, al Kremlin... ...y evidentemente al KGB y a la antigua CIA... ...y entonces lo que cuentan es que de hecho se lo cargaron... ...que ese accidente de coche fue preparado para cargarse a Patton... ...pues Patton no pudo en ningún caso devolver esa lanza... ...estaba muerto cuando eso ocurrió... ...la lanza se devuelve a principios del 46... ...hay imágenes que también he conseguido rescatar... ...donde se ve a cuatro personajes que creo haber identificado... ...a base de buscar fotos y fotos de generales de la época... Y se supone que quien las devolvieron, entre ellos, fue evidentemente eh, quien la encontró, hablamos de Walter Horn, pero luego hay tres oficiales más, eh, que bueno, que más o, más o menos he conseguido localizar quiénes son, que la devolvieron. En ningún caso no fue Pato. Y como decía, lo que el libro sostiene es que si Hitler empieza a perder poder, no en el 45, que es cuando encuentra la lanza, Hitler empieza en el 42 a, a bajar su imperio, a caer, empieza a perder batallas pues la hipótesis que planteó la novela es que quizás la lanza realmente no la perdieron en el cuarenta y cinco igual la perdió antes y ahí pues envió a un personaje que es la hija de, de esa medium de esa supuesta Helen Duncan que tras eh, un encuentro con un personaje del más allá, eh, pues coge el mando de una misión suicida, que es recuperar esa lanza. Que es eh, el personaje de Jerem Duncan, sobre el cual orbita el comienzo del eh, trabajo, el comienzo de la novela, su descubrimiento, y lo que presenta sobre ella es un personaje verdaderamente apasionante, desconocido un poquito por la historia, pero es el personaje fundamental eh, en la lanza sagrada, en relación con este asunto, con los nazis. Bueno, es un personaje de la época, realmente nunca se llegaron a cruzar Helen Duncan con la lanza, en la realidad eso no ocurre, pero podría haber sido tranquilamente. Pensemos que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra eh casi ocultista, una guerra donde personajes pues como Alistair Crowley, el gran mago inglés, que además era absolutamente venerado por los nazis o personajes como Hasper que era un ilusionista o como el astrólogo de Hitler eh, estaban totalmente en alza o sea, eh, las sordas las nazis creían ciegamente o al menos creían en el poder que les podía conferir el poseer estos objetos sagrados creían en el ocultismo eh, tenían sociedades como la sociedad Thule donde el ocultismo y todo lo que era espiritualidad y, espirit y, y espiritismo estaban en alza Y, y este personaje pues, eh, vivía en esa época y hubiera podido tranquilamente eh, convivir con esa realidad, no, no llegaron a conocerse jamás, no tuvieron ningún tipo de relación, más allá de, las, de los vaticinios que Helen hizo sobre algunos sucesos bélicos entre los ingleses y los alemanes, pero a mí sí que ese personaje me sirve de puente, porque al ser coetania y al ser una buena medium de haber vaticinado cosas, pues fue un poco el detonante. Para poder pues plantear esta, esta historia, no esta posible historia de recuperación de esa lanza. ¿Una lanza que ahora mismo ¿Dónde se supone que estaría? ¿O qué habría pasado con bueno, ella después? Esta es otra de las historias ¿no? Se supone que la devolvieron en el 46 a Viena Sin embargo, una vez de vuelta Se hizo la prueba del carbono 14 sobre esta lanza Y resulta que realmente es del siglo siete, Quiere decirse que no es la auténtica Aquí cabe varias cosas a plantearse Una, que realmente La lanza auténtica hace siglos Que desapareció y siempre lo que han quedado son réplicas Que ha pasado con muchos objetos sagrados Y no sería extraño Y la segunda hipótesis una hipótesis un poco menos normal una hipótesis que además eh, genera mucha polémica es eh, que jamás esa lanza fue entregada a Viena porque jamás eh, realmente estuvo en la Panierplatz. ¿Qué cuenta esa historia? Esa historia la defiende sobre todo Howard eh, Bauschner, que era un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y él dice que la lanza de Viena es una falsificación porque tiene evidencias de que Himmler eh, y el círculo de caballeros eh, que en ese momento pues estaba en ese círculo ocultista dedicado sobre todo al culto de la Santa Lanza hizo que el mejor fabricante de espadas de Japón que dará un duplicado exacto según él, este duplicado estaba en Nuremberg, en los búnkeres de Nuremberg cuando se, de hecho se trasladaron las, las joyas hasta la Panierplatz y que la verdadera lanza se utilizaba en las ceremonias de magia negra en el castillo de bebelsburgo la firma que habló con un antiguo tripulante del U-Boat, con seudónimo capitán Wilhelm eh, Benhart quien afirmó que la lanza de bien era falsa porque la verdadera lanza había sido enviada por Hitler poco antes de la invasión de Berlín a la Antártida junto con otros tesoros nazis, que había sido bajo las órdenes del, del coronel Maximilian Hartmann, y que de hecho en 1979 este que Hartmann recuperó los tesoros yendo hasta la, hasta la Antártida, perdón, a recuperarlos. No Solo faltaría que tuviera que ir a la Atlántida ya. Sí. <risa> bueno, Entonces, también la buscaron, pues, ¿eh? ¿eh? Sí, pero no, no. Sí, la, pero la lanza no, no estaba no ahí. Esta historia, no era el no, caso. No, sí. Bueno, el caso es que Benjamin enseñó a Bauchner el diario de la expedición, así como imágenes de los objetos, afirmando que, tras recuperar la lanza, esta fue escondida en algún sitio de Europa por una sociedad secreta nazi, esperando a que llegue el Cuarto Reich. Lo curioso del caso es que este hombre, eh, Howard Bauchner, dice que después de esta conversación, de ver estos documentos, él se dedicó a interrogar también, a, a tener eh, pues, citas con eh, líderes cercanos a Hitler de la época, dígase por ejemplo el líder de las juventudes hilderianas, Arthur Eichmann, o otros mandatarios de la época, y dice que todos coinciden en esa versión si eso es cierto eh, tendríamos un grupo de locos esperando al cuarto Reich, mm. no sé yo si prefiero creer eso o creer directamente que la lanza en su momento como muchas otras reliquias desapareció el libro insistimos se publica el próximo miércoles la maldición de la lanza sagrada un libro una novela que eh, bueno eh, otro hijo más no otra novela más Pues sí, quizás aunque más... está costado mucho eh sí, por, sí, por el tema que más me ha costado... todos conocemos Claro. No, no, y no solamente por el coronavirus, o sea, te quiero decir, yo creo que todas las novelas que he escrito es la que ha costado más estudio, porque evidentemente tú no puedes meterte en una novela histórica, claro. lanzarte a eso sin antes investigar muy bien el momento, la época, el periodo, y así siempre te quedas con esa angustia de que no hayas cometido alguna pequeña incorrección. He hablado con historiadores, con documentalistas, he estado pues navegando por todas las webs que te puedas imaginar y más, y buscando en libros, pero... Por eso te digo que es el libro que quizás más trabajo de documentación tiene detrás y bueno, y eso supongo que también lo puede convertir pues en un libro mucho más profundo en todos los sentidos La maldición de la lanza sagrada que entronca directamente con algo de lo que hemos hablado contigo en alguna ocasión ese esoterismo nazi, esa búsqueda que tenían de algunos objetos de poder este es uno de ellos, quizá, quizá el más importante, junto al arca de la alianza, otros objetos de poder que buscaron, pero la lanza de un fue una obsesión y bueno, una obsesión de Hitler como otros objetos que ¿Cuántas eh, reliquias eh, tenía en su cabeza que tenía que tenerlas? Persiguieron prácticamente todas. Sí. Estuvieron en Montserrat buscando el Santo Grial, la Mesa de Salomón, eh, también buscaron el bastón de mando, las calaveras de cristal, o sea, estuvieron detrás de muchas de ellas. Él estaba convencido que esos objetos tenían un poder que le podían hacer ganar batallas, le podían convertir en el líder del mundo. La maldición de la lanza sagrada, así se titula, el libro así se titula. La novela, la, ...la novela de Laura Falcó Lara... ...por cierto Laura... Eh, ...en muy poquitos eh, días... ...en muy poquitas eh, jornadas... ...el congreso precisamente... ...online, claro... ...como estos idiomas eh, tienen que tienen que ser online... ...pero un congreso en donde se va a hablar... ...del de esoterismo nazi... ...efectivamente... ...el congreso se realizará el 13 y 14 de junio... ...será online... Estará disponible durante nueve días... ...para aquellos que igual no lo puedan ver de seguido... ...los días que vamos subiendo las conferencias... Las conferencias, os aviso, están pregrabadas, pero sí que en directo tendremos conexión con todos los eh, ponentes justo después de la ponencia para que podáis preguntar como si el Congreso fuera en directo. Pero, como decía, tendremos la ventaja de luego seguir teniendo esas eh, conferencias disponibles unos días. Eh, si os interesa y queréis comprar, está en viajesprisma.com. Eh, Ahí podéis encontrar en congresos y jornadas toda la información. Pero yo os adelanto. Mira, tendremos gente tan interesante como Jesús Callejo hablando de los orígenes ocultos del Tercer Reich a Óscar Herradón de, de la Orden Negra, Brujos y Magos, la Segunda Guerra Mundial, a Miguel Pedrero, hablando de Hitler y Franco, una alianza también muy curiosa, a Mariano Fernández Uresti, de otro, RAN y la Búsqueda del Grial, yo hablaré de la lanza de Longinos muy profundamente, aquí hemos hecho pues lo que hemos podido, ¿no? pero lógicamente hay mucha información que, que soltar de la lanza. Luego tenemos a Javier Martínez Pina, hablando de la operación Trompetas de Jerico, A Mónica Álvarez, hablando de esoterismo nazi, simbología oculta y ritos. A José Manuel García Bautista, hablando de la quinta columna nazi en España. Y a Ricardo González Corpacho, desde Argentina, que nos hablará del nazismo y lo sagrado en Sudamérica. Así que, como veis, el programa es largo, intenso y fabuloso. ¿Y la a que, que quiere queráis, dónde va? Pues entramos en eh, viajesprisma.com, en congresos y jornadas, y ahí podéis ver toda la información, además de comprar la entrada para poder asistir a este congreso online. En Viajes eh, Prisma... Punto com y también en Espacio Misterio. Ahí está toda la información que pueden conseguir sobre este encuentro que se produce dentro de muy pocos días. El objetivo es hablar de eso, de la búsqueda de objetos de poder, en definitiva del esoterismo nazi, que es un tema amplísimo, eh, como habrás podido comprobar en los últimos eh, tiempos eh, mientras <risa> preparabas esta novela, ¿no? Pues sí, efectivamente, es un tema que da muchísimo juego y es, vamos, no acabar la información. La maldición de la lanza sagrada, así se titula el libro, la novela, por cierto, el próximo jueves por la noche aquí en ondacero a partir de la una de la madrugada, nuevo encuentro, nuevo viaje al mundo del misterio a un lugar y nos lo cuentas eh, junto a Lorenzo Fernández un viaje a un lugar cargado de misterio ¿a dónde nos invitéis a, a quién nos invitéis a conocer a ver pues seguramente de... tendrá mucho que ver con lo que acabamos de hablar porque vamos a ir al castillo de Belsburgo Y ahí vamos a hablar precisamente de los nazis y de toda la locura ocultista que, que tuvo ese periodo, tanto por parte alemana, inglesa, americana, todo el Tercer Reich y todo lo que hubo de fantástico en esa época, en ese periodo. Así que, bueno, eh, para aquellos que os gusta este tema, desde luego, no lo tendréis pérdida durante todo el fin de semana y, y también el jueves por la noche. Y este libro se publica, insistimos, el próximo miércoles, La Maldición de la Lanza Sagrada... Son unos sucesos eh, relativamente recientes, eh, muy investigados, pero todavía, eh, como nos decías, eh, Laura, hay mucho misterio y mucha contradicción entre fuentes verdaderamente fiables, con lo cual algo extraño ocurrió, ¿eh? Bueno, yo creo que hubo diferentes versiones, a algunos no les, no les interesaba probablemente que la verdad llegara tal cual a todos lados, hubo muchísima controversia, las guerras siempre son momentos en que a veces la información no es limpia del todo... Pero bueno, en cualquier caso yo creo que, que el trabajo de investigación que he realizado, a mí por lo menos me ha desvelado muchas cosas que no eran correctas sobre la noción que teníamos muchos sobre la historia. Y el próximo domingo aquí en La Rosa dos Ventos eh, seguimos hablando contigo y seguimos hablando de este libro, de esta novela, La Maldición de la Lanza Sagrada y otros eh, muchos asuntos en Ecos en del Misterio. Laura, muchas gracias. Buenas noches, Bruno.